Gabriela, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bien, bien, bien.、Eh, sé que están preparándose para el Día del Niño, n o contanos, ¿saben? Sí, este, estamos en pleno s preparativo s con venta de números, este, donde sorteamos una torta de tres kilos y、uh、medio. -huh. Eh, Mabel Valenza fue quien nos, quien nos propuso hacernos la torta y. Y poder rifarla para, bueno, con esto que, que queremos recaudar, este, poder alquilar, hacer alquiler inflables, hacer una buena fiesta, digamos, ¿no?、Uh -huh. Van a, van a ver cosas importantes y como maquilla, e、eh, estas chicas que hacen maquillaje artístico,、uh -huh. este, queremos hacer,、eh, bueno, una jornada linda para, para los niños y niñas del oteo y, y las mamás que también se acercan a la copa de leche. Y darles, darles un poco de felicidad ante tanta, tanto atropello con, con los, contra los más vulnerables, ¿no?、Uh -huh. Esa es la idea que, que este día ello, para ellos s e a inolvidable. Para eso estamos pidiendo colaboración y donaciones de juguetes en buen estado, siempre en buen estado. Este, y, y, o en lo posible, poder comprar、eh, numeritos que lo estamos vendiendo a 50 pesos cada uno. Bueno, a ver.、Eh... Para las dos cosas, una es la juntada de juguetes.、Eh, ¿Dónde haríamos la juntada de juguetes, Gabriela?、Eh, hay... Nosotros, ¿Sí? Sí, mirá, la copa de leche, yo la estoy dando a mi domicilio, ¿no? uh -huh. este, que es en calle 105, número 193.、Uh -huh. Y acá también es donde se reciben las donaciones, digamos. Este, en lo posible, si no pueden, con juguetes, donaciones de gaseosa, papas fritas, chicitos, todo lo que, lo que se va a usar y lo que se va a consumir en ese, en ese día、eh, es todo bienvenido.、Uh -huh. Está. Bueno,、eh, qué bueno todo esto, ¿no? ¿Y cómo se pueden comprar números de esa rifa? Eh, mira, eh, yo dejo a disposición mi número de celular. Sí. Que es 1555-2678,、oh. o bien pueden venir hasta, hasta el domicilio donde hacemos la copa de leche, que es en calle 105, número 193 del Loteo Silva. Bueno, siempre hay gente ahí en, en la vivienda. Siempre, siempre hay gente, y bueno, en, en lo posible, siempre un mensaje no viene mal. Por ahí yo también hago mis cosas y. Claro. Y este, y este po podría ser de que se pueda mandar un mensaje para un coordinar, antes, o nosotros、bueno. otro grupo, somos un grupo de cinco mamás:、eh, Marisa, Mica, Mari, Mari Cancino y Carolina,、eh, y María Antipan y yo. Que, que, que sea que cualquiera de, la, de las cinco podemos, podemos dirigirnos a, al lugar donde, donde se quieran comprar los números. ¿no? Uh -huh, está Bueno,、eh, y para juguetes todo lo que eh, sea, eh, sea, o sea, todo lo que se pueda, ¿no? Y que se pueda regalar a los chicos, digo, que sea un juguete、eh, digno por, también, ¿no? No, no, por no, supuesto. No un juguete、siempre. roto ni cosas así. No, no, no, siempre puedes, en buen estado. Puede ser usado, ¿no? Sí, por supuesto, siempre que esté en buen estado, o sea, nosotros acá、eh, los lavamos, lo s arreglamos, lo s dejamos lindo y. Y los envolvemos papel de regalo y todo para e n t r e g a r s e a los chicos, los seleccionamos por edades, por sexo, es un laburo que nosotros nos tomamos y, y todo bien presentable. Vos s a b e s que para, para los Reyes Magos también lo hicimos, t s í me acuerdo, ustedes, me acuerdo, sí. también llevaron la campaña y la verdad que fue, fue espectacular la cantidad de juguetes que, que los niños pudieron, pudieron obtener, o sea, siempre todos en buen estado. Nosotros no le entregamos nada roto a ningún nene, todos se fueron contentos. Y bueno, esta vez lo vamos a hacer en, en, en el domicilio donde, donde van, a, van a venir los niños que concurren a la copa de leche y los que se quieran sumar serán bienvenidos. Bueno. Acá, acá yo te quiero comentar que también hacemos un ropero.、Eh, por ahora no estamos recibiendo ropa porque queremos、eh, dar la que ya tenemos, que es bastante. La Fundación sí hizo una, una importante donación de ropa. Y mercadería, y este, nosotros,、eh, queremos entregar primero lo que tenemos, porque si no nos llenamos de muchas cosas y no logramos nunca, nunca poner、eh, en orden el lugar.、Uh -huh. Este, y,、eh, también en buen estado es lo que le estamos entregando a los vecinos,、uh -huh. y, y o te quiero comentar que ha venido gente de Carmen de Patagones, del barrio 30 de Marzo, del barrio la Valle, y uno ahí palpa la, las necesidades que, Que se extienden cada vez más y nosotros acá le abrimos la puerta a todos. Esta,、uh -huh. Este merendero también、eh, se solidariza con los barrios más necesitados: Nehuel, t r n t a de Mar, Salavalle, que también le ha hecho donaciones a la gente, a los vecinos de e s e lugar.、Uh -huh. Bueno, vamos a una cosa:、eh, si te parece, Gabriela, para quienes no puedan ir allí al barrio Loteo Silva, Eh, Pueden traer los juguetes para esta campaña acá a la radio. Nosotros nos acercamos después, ¿te parece? Sí, por supuesto, pato, tal cual lo habíamos hecho para los resemados. Bueno, vamos a hacer sí, eso, sí. ¿eh? Entonces, los、sí. que no puedan ir, a mí me gustaría que la gente fuera allá, ¿viste? Para claro, que conozcan con el lugar y ojalá pudieran ir a la hora en que los chicos toman la leche. e q u é n o toman la leche los chicos ahí? Los chicos la están tomando los días de semana, que e、eh, n principio,、eh, vos viste que también yo estoy terminando de construir mi casa con、eh, el tema de gas. Uh -huh. Así que en principio lo estamos ahora realizando martes y sábado. Martes y sábado. Sí, más adelante, yo calculo que de acá a un mes que, que ya esté todo hecho,、uh -huh. es, vamos a tener un lugar más amplio y más cómodo.、Sí. Y、eh, ya vamos a incluir un comedor de, de fin de semana、uh -huh. y, y la copa de leche que se va a extender、bueno. eh, unos días más. Bueno, ¿están yendo muchos chicos ahí a la copa de leche? Sí, la verdad que están yendo, están viniendo bastante, entre 20, 25, a veces son más, este, cada vez llegan más niños nuevos que no, no hemos visto,、eh, que inclusive no son del sector, y ya te digo,、eh, el sábado pasado tuvimos gente, niños y mamás de las 1016 también,、eh, o sea, van escuchando y se van acercando, nosotros también Y、eh, viendo las necesidades,、eh, armamos bolsas y le entregamos mercaderías que nos donan,、eh, ya sea fideos, azúcar, leche. Por eso invitamos a la comunidad que, que siga donando porque、eh, todo fluye acá. Nosotros todo, todo lo vamos entregando, lo vamos a preparando según las necesidades. s v a m o Vamos repartiendo, no solamente damos la copa de leche, sino que la, los vecinos, la, los niños se llevan a su casa a los fines de semana la leche para tomarlo en sus hogares también,、uh -huh. ¿no? Que esa es la idea y el propósito que tendrían que tener quienes los gobiernan, que cada niño pueda tomar la leche en su, su hogar, en su eso casa, no está ocurriendo.、Claro. Eso no está pasando, pero tampoco、no、hay comedores, me parece, puestos ni por la provincia, ni por el municipio, ni por nación, o hay alguno por ahí. No, pato, para nada. Nosotros somos gente, vecinos que, que, si no fuera por la solidaridad de los vecinos, que, que, que mirá, yo te digo, jubilados, empleados, taxistas, enfermeros, o sea, gente de a pie, que、mm -hmm. es la que más dona. Hasta, hasta ahora nosotros no hemos recibido ayuda de, ni del municipio ni, ni del gobierno. Hasta ahora no, no, no, eso no está pasando, es más. Eh, acá la copa de leche、eh, viene n mamás con bebés, este, niños y se quedan parados porque no, no, no nos alcanzan los, los, los bancos que vamos improvisando con madera, con ladrillo, s、eh, no tenemos ni siquiera, ni siquiera eso que, que, que, que nos ayuden, a pesar de que ya nos han hecho notas y lo hemos pedido.、Uh -huh. y no, no, no está pasando, no, no, no, no estamos recibiendo ninguna ayuda de ningún tipo. ¿no? ¿Y ustedes la han pedido, sí? Sí, sí, ya te digo, nosotros ya nos han hecho otras notas, otros colegas tuyos, y, y hemos pedido y hemos puesto manifiesto que nos está faltando esto, incluso tablones y caballete, que, que lo vamos improvisando con, con silla y unos tarros, y eso ya lo usamos de, de caballete y una puerta placa que nos ha prestado una vecina, que, que lo usamos de tablón junto con la mesa de, de, de mi casa y, y extendemos un poco más la mesa. Bueno. Sí, pero no, no, no, no tenemos nada en realidad. Perfecto. Bueno, a ver, recordanos el teléfono para quienes quieran comprar números para esa rifa y colaborar, en este caso con el Comedor Comunitario y con el Día del Niño, y también a quienes pueden traer algún juguete, acercar algún juguete para el Día del Niño allí en el Loteo Silva. Recordanos el teléfono, a ver. Sí, el celular es 15 55 26 26. 78 y la dirección es calle 105, número 193 del Oteo Silva.